Cuentos de hadas españoles Las aventuras de Pulgarcito Hace mucho tiempo, había un gigante que se había peleado con un mago muy avaricioso por un tesoro. Después de una pelea, el gigante amenazó al mago. ¡Podría aplastarte con mi pulgar si quisiera! ¡Ahora sal de mi vista! El mago se escapó, pero desde una distancia prudente lanzó su terrible venganza cadabra, ¡Aquí lanzo este hechizo! ¡Que tu hijo, el que tu mujer te concederá en breve, nunca crezca más que mi dedo pulgar! <risa> ¡Este bebé no parece un gigante! ¡Calla! ¡Pero es nuestro bebé, aunque sea pequeño! Después de nacer Pulgarcito, sus padres se desesperaban No lo encontraban nunca, casi no podían verlo ¿A dónde ha ido? ¡Shh! ¡Habla bajito! Tenían que hablar susurrando por miedo a ensordecer a su pequeño hijo ¡Estoy aquí, papá! ¡Es que nunca me ves! Perdona, hijo Pulgarcito prefería jugar con las pequeñas criaturas del jardín antes que con sus padres, que eran tan distintos a él ¡Eh, caracol! ¿Qué tal? Subía sobre el caracol y jugaba con las mariquitas Tan pequeño como era, se divertía mucho en el mundo de las pequeñas cosas Pero un día desafortunado, salió a visitar a un amigo ranita En cuanto subió en una hoja, un lucio gigante se lo tragó Bien. Pero el Lucio también estaba destinado a un trágico final. ¡Oh no, ayuda! Un poco más tarde, picó en el anzuelo de uno de los pescadores del rey. Y poco después, se encontró bajo del cuchillo del cocinero en la cocina real. ¡Oh! ¡Ay! ¡Por fin un poco de aire fresco! Este pez apestaba muchísimo. Y grande fue la sorpresa para todos cuando, del estómago del pez, salió Pulgarcito, vivito y coleando, y afectado por su aventura. Oh, ¿Qué rayos es eso? ¡Oh! Yo soy Pulgarcito, señor. ¡Hola! ¿Qué voy a hacer con este pequeño muchacho? Entonces tuvo una idea genial. ¡Oh! oh ¡Podría ser un paje real! ¡Es tan pequeño! ...¿qué lo podría poner en la tarta que estoy haciendo? Cuando yo crucé el puente y suene la trompeta... ...todos quedarán asombrados. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Es de verdad? ¡Es mágico! Nunca se había visto semejante maravilla en la corte. Los invitados aplaudían emocionados por el talento del cocinero... Y el mismo rey aplaudió muy entusiasmado ¡Fantástico! ¡Qué maravilla! ¡Ahí tenéis! El rey premió al cocinero con un saco de oro Pulgarcito aún fue más afortunado ¡Oh, Pulgarcito! ¡Me has hecho un héroe! El cocinero lo hizo paje Pero un paje que se quedaba y disfrutaba de todos los honores de su puesto ¡Ahí tienes, Pulgarcito! Con él te transportarás desde ahora y esta será tu espada para protegerte. Esto es genial. Gracias, Chef. Y aquí tienes comida de la realeza. El mismo rey come eso. ¡Mmm! ¡Oh! Está riquísima. Pulgarcito obtenía cosas buenas y a cambio desfilaba por las mesas de los banquetes. Algo que por cierto le encantaba. ¿Qué tal, señor? Muy bien, Pulgarcito, bonito traje Pulgarcito giraba alegremente y silbaba cuando veía a una mujer Señorita, su belleza es divina La mujer se sonrojó <risa> ¡Oh, qué gracioso! Pulgarcito eres el mejor ¡Cómo odio a ese Pulgarcito! ¡Me ha robado a mi rey! Empezó a caminar entre los platos y los vasos, divirtiendo a los invitados con su trompeta Lo que Pulgarcito no sabía era que tenía un enemigo El gato, que hasta la llegada de Pulgarcito había sido la mascota del rey Había sido desplazado No te perdonaré, Pulgarcito Y jurando su venganza hacia el recién llegado, amenazó a Pulgarcito en el jardín Corre Pulgarcito, huye del palacio para salvar tu vida mm, No lo creo ¿Ah? Cuando Pulgarcito vio al gato, no huyó Que era lo que pretendía el gato que hiciese Sacó su espada de oro y llamó a gritos a su ratón blanco ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ah! ¡Mis preciosas petuñas! Pinchado por la pequeña espada, el gato metió su rabo entre las piernas y escapó Como la fuerza bruta no había funcionado en su venganza, el gato decidió usar la astucia Polgarcito tiene una espada, pero yo tengo cerebro Lo derrotaré con mi inteligencia Fingiendo toparse casualmente con el rey mientras este bajaba las escaleras El gato maulló con suavidad ¡Oh, gatito! ¡Ten cuidado! No, señor, cuidaos vos Estad alerta Se está tramando un complot en contra de vuestra vida ¿Qué te refieres? Que tenga cuidado ¡Qué complot! Y entonces le contó una mentira horrible Pulgarcito está planeando poner cicuta en vuestra comida Lo vi cogiendo las plantas en el jardín el otro día ¿Qué? Sí, sí, majestad Le escuché decir estas mismas palabras ¡El rey se quedará en la cama con dolores intensos de barriga después de comer demasiadas cerezas! ¡Oh, qué horrible, Pulgarcito! ¡Me caía muy bien! Pues parece que vos no le caéis muy bien a él, Majestad. El rey temía ser envenenado, así que envió a su guardia a llamar a Pulgarcito. ¡Llamadlo ahora mismo! Me pinchó con su espada Y ahora tiene que hacerle frente a la espada del rey Majestad, ¿me ha llamado? ¡Oh, majestad! ¡Mirad! El gato mostró pruebas de sus palabras Sacando una hoja de cicuta de debajo de la montura del ratón Donde la había escondido él mismo ¡Eso no es mío! ¿Acaso no estabas planeando poner cicuta en la comida del rey y envenenarlo? ¡Oh! Pulgarcito estaba tan asombrado que se quedó sin palabras para negar lo que el gato había dicho. ¡Arrestadlo ahora mismo! El rey sin más dilación lo llevó a prisión. Y como era tan pequeño, lo encerraron en un reloj de péndulo. ¡Qué mala suerte tengo! Las horas pasaron. Y los días también. El único pasatiempo de Pulgarcito era balancearse de un lado a otro aferrándose al péndulo hasta la noche cuando atraía la atención de una gran polilla que revoloteaba por la habitación ¡Oh, querida polilla! ¡Sácame de aquí! Pulgarcito lloraba y golpeaba el cristal ¡Oh, querido! ¿Quién eres? Soy Pulgarcito, por favor, sácame de aquí ¡Oh, es horrible estar atrapado! La polilla acababa de ser liberada después de estar presa en una caja gigante ...en la que se había dormido... ...así que se compadeció de Pulgarcito... ...y lo liberó. ¡Ya está! ¡Gracias! ¿A dónde vas a ir ahora? No lo sé... ...no tengo a dónde ir... ...no te preocupes... ...yo te llevaré al reino de las mariposas... ...donde todos son tan pequeños como tú... ...ahí te cuidarán... ¿En serio? ¡Muchísimas gracias! Y así fue Y hoy en día, si visitas el reino de las mariposas puedes preguntar por el monumento de mariposa que construyó Pulgarcito después de su increíble aventura